bendiga. Es un costo llegar hasta su hogar. Si se halla en, en nuestra área, área favor, venga y participe en uno de, uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Supe de una maestra preescolar. Quería explicarle a sus estudiantes la autoestima. Pidió que quienes se sintieran tontos, que por favor se pararan. No creían que alguien se levantaría y destacaría el hecho que nadie es tonto. Pero entonces Juanito se puso de pie. Pensó, ¡ay, no! ¿Ahora qué voy a hacer? Dijo, Juanito, ¿realmente sientes que eres tonto? Dijo, no, maestra, solo que lamento verla parada a usted sola. Levanta su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer.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 Dios es el Dios que sobreabunda. Esta es la clave. No puede andar con pensamientos de escasez, insuficiencia, lucha y esperar tener abundancia. Si ha estado bajo presión mucho tiempo y tiene dificultad para estirar el dinero, es fácil desarrollar una mentalidad limitada. Nunca saldré de este vecindario o jamás podré enviar a mis hijos a la universidad. No, quizás esté hoy allí, pero no es donde tiene que quedarse. Dios se llama el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. No es Dios de apenas lo suficiente. No es Dios de solo ayúdame a sobrevivir. Déjame vivir de las obras. No, es Dios que sobreabunda. Dios de abundancia. El Dios que es más que suficiente. El Salmo 35 dice que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita en el bienestar de sus siervos. Se esperaba que anduvieran diciendo siempre, Dios se deleita en prosperarme. Era para ayudarles a desarrollar esta mentalidad de abundancia. Su vida avanza hacia lo que piensa constantemente. Si siempre tiene pensamientos de escasez, insuficiencia, lucha, se dirige hacia las cosas erróneas. Durante todo el día, medite en esto. Desbordamiento, abundancia, Dios se deleita en prosperarme. En la Escritura, los israelitas habían sido esclavos muchos años. Era la tierra de apenas lo suficiente. Estaban solo soportando, sobreviviendo, apenas subsistiendo. Un día, Dios los sacó de la esclavitud y los llevó al desierto. Era la tierra de justo lo suficiente. Sus necesidades eran suplidas, pero nada más. Dice que su ropa no se desgastó en 40 años. De seguro estaban agradecidos. Y no sé usted, pero yo no quiero usar este mismo traje los próximos 40 años. Si tengo que, no voy a quejarme, pero no es mi idea de abundancia. Tampoco era la de Dios. Finalmente los llevó a la tierra prometida. Era la tierra de más que suficiente. La comida y suministros eran exuberantes. Los racimos de uvas tan grandes que dos hombres debían cargarlos. Se llama la tierra que fluye leche y miel. Fluye significa que no paraba, nunca se agotaba, seguía habiendo una abundancia. Allí es donde Dios lo lleva. Quizás esté en la tierra de apenas lo suficiente ahora. No sabe cómo va a subsistir la semana próxima. No se preocupe, Dios no lo ha olvidado. Dios viste a los lirios del campo, alimenta las aves del cielo. Él se va a encargar de usted. Quizás está en la tierra de justo lo suficiente. Sus necesidades están suplidas, está agradecido, pero no hay excedente, nada para lograr sus sueños. Dios le dice, no soplé mi vida en ti para vivir en la tierra de apenas lo suficiente. No te creé para vivir en la tierra de justo lo suficiente. Estas son estaciones, son pruebas, pero no son permanentes. No eche raíces allí, usted está atravesando Es sólo temporal. Dios tiene una tierra prometida para usted. Tiene un lugar de abundancia, de más que suficiente, donde fluye la provisión. No sólo una vez, sino que seguirá progresando. Seguirá teniendo bastante. Y si está en la tierra de apenas lo suficiente, no se instale allí. Allí es donde está. No es quien usted es. Es su ubicación No es su identidad. Usted es hijo del Dios Altísimo. No importa cómo se vea, tiene esa mentalidad de abundancia. Siga recordándose. Dios se deleita en prosperarme. Soy la cabeza y no la cola. La Escritura dice que Dios suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas. Muy seguido, vemos nuestra situación Y pensamos, ¿nunca saldré adelante? O el vivo en pobreza, nunca saldré. No, no es según lo que usted tiene, es según lo que Él tiene. Lo bueno es que Dios posee todo. Un toque de su favor lo impulsará del escasamente suficiente y lo meterá en el más que suficiente. Dios tiene formas de prosperarlo más allá de su ingreso normal, más allá de su salario, más allá de lo predecible. Deje de decirse, esto es todo lo que tendré. Mi abuelito estaba arruinado. Mis papás no tenían nada. Mi perro recibe ayuda social. Mi gato es vagabundo. Suelte todo eso. Tenga mentalidad de abundancia. No me quedaré aquí. Soy bendecido, próspero. Me dirijo al desbordamiento, a la tierra de más que suficiente. Recibí una carta de una pareja joven. Ambos crecieron en familias de bajos recursos. Todo lo que vieron de niños fue... Escasez, lucha, no puede salir adelante. Sus familias lo aceptaron, pero ellos no. Habían estado viniendo a Lakewood. No tenían una mentalidad de, no es suficiente, tenían una mentalidad de abundancia. Sabían que Dios tenía una tierra prometida guardada para ellos. Y dieron un paso de fe. Con ingresos muy comunes, decidieron construir su casa propia. No pidieron un préstamo. Cuando tenían fondos extra, compraban los materiales y empleaban los contratistas. Unos años después, se mudaron a esta casa hermosa en un buen vecindario, libres de deudas. Era como si Dios hubiese multiplicado sus fondos. No hace mucho, la vendieron por el doble de lo que invirtieron. La señora dijo, no soñábamos que seríamos bendecidos como lo somos hoy. Siguió diciendo algo interesante. Dijo, mis bisabuelos, Y mis abuelos siempre me dijeron que si tenían arroz y frijoles, eso era suficiente. Pero siempre supe que un día tendría bistec. Si va a convertirse en la persona en plenitud que Dios creó, tiene que decidirse como hizo ella. Usted no se conformará con frijoles y arroz. No se va a atorar en la tierra de apenas lo suficiente, ni en la tierra de justo lo suficiente, sino que va a seguir orando, creyendo, aguardando, esperando, soñando, trabajando, siendo fiel hasta que llegue hasta la tierra de más que suficiente. No hay nada malo con los frijoles y arroz. Nada malo con sobrevivir, pero Dios quiere que vaya más lejos. Quiere que establezca una nueva norma para su familia. Es Dios de abundancia, Dios más que suficiente. Jesús contó una parábola del hijo pródigo. Este joven dejó su casa, desperdició todo su dinero, malgastó su herencia y decidió volver a casa. Cuando su padre lo vio, el padre representa a Dios, dijo a sus empleados, «Maten el becerro engordado. Vamos a tener una fiesta». El hermano mayor estaba molesto. Dijo, «Papá, he estado contigo todo el tiempo y nunca me diste una cabra flaca». Le pregunto, ¿tiene mentalidad de becerro engordado o tiene mentalidad de cabra flaca? ¿Piensa que frijoles y arroz son suficientes? ¿O dice mejor, no quiero unas enchiladas, quiero unas fajitas, quiero pan dulce? Mire, puede vivir de pan y agua, puede sobrevivir en la tierra de apenas lo suficiente, puede soportar la tierra de justo lo suficiente, justo lo suficiente para subsistir, lo suficiente para pagar mis cuentas. Eso no es lo mejor de Dios. Su Padre Celestial, el que sopló vida en usted, le dice, te tengo un becerro engordado. Te tengo un lugar en la tierra de más que suficiente. Ahora, ¿no ande pensando que nunca avanzará? ¿Jamás vivirá en un buen lugar? ¿No tendrá lo suficiente para lograr sus sueños? Deshágase de esa cabra flaca y tenga una mentalidad de becerro engordado. Dios quiere que sobreabunde con su bondad. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, en la tierra de justo lo suficiente, se cansaron de comer a diario lo mismo. Dijeron, Moisés, nosotros queremos comer carne aquí. Se quejaron, pero por lo menos por un tiempo tuvieron mentalidad de becerro guardado. Moisés pensó, es imposible. Carne aquí en el desierto, bistec para dos millones de personas, no había tiendas de abarrotes, ni lugar para comprar comida. Pero Dios tiene formas de darle en las que nunca pensó. Dios cambió la dirección del viento y una parvada enorme de codornices llegó al campamento. No las tuvieron que perseguir, la comida vino a ellos. Lo interesante es que la codorniz normalmente no viaja lejos del agua. Si no hubiera habido un viento fuerte, nunca se habrían abierto paso allí en el desierto. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe cómo hacerle llegar la provisión un estadístico hizo números. Basado en el tamaño del campamento, el número de personas, las codornices hasta casi un metro de altura, como dice la Escritura, concluyó que habían llegado aproximadamente 105 millones de codornices al campamento. Él es Dios de abundancia. Pudo haberles dado un par de codornices, eso hubiera sido 4 o 5 millones, pero Dios no quiere suplir justo sus necesidades, quiere hacerle una abundancia. La pregunta es, ¿Piensa en la cabra flaca o en el becerro engordado? Bueno, Joel, no podría pagar un buen lugar para vivir. ¿Puedo decir esto con respecto? Cabra flaca. No podré mandar a mis hijos a la universidad que quieren asistir. Cabra flaca. Jamás podré construir ese orfanatorio. Nunca podré mantener otras familias. Apenas puedo mantener la mía propia. No, Dios le tiene un becerro engordado, un lugar de abundancia para usted. No está limitado por sus circunstancias, por cómo fue criado, por lo que no tiene. Está limitado por lo que usted cree. Algunos han tenido esta cabra flaca por años y años. Se volvieron mejores amigos. Necesita anunciarle hoy. Lo siento, pero nuestra relación terminó. Si acabó, nos vamos a separar. Quizá llore y se queje, ve, le pregunte, ¿hay alguien más? Dígale, sí, hay un becerro engordado. No más falta, escasez, necesidad. Desde hoy, pensaré en más que suficiente. Una mentalidad de abundancia. Al vivir así, Dios lo bendecirá en maneras que nunca imaginó. Como esta señora que conocí. Es una madre soltera. Su familia ha pasado por muchas luchas. Por años apenas lograba sobrevivir, pero cada domingo ella y sus dos hijos venían a Lakewood. A pesar de los obstáculos, ¿no tenían mentalidad de cabra flaca? Estaban en la tierra de apenas lo suficiente, pero nunca echaron raíces allí. Sabía que no era su domicilio permanente. Como ella, tiene que ser fiel en el desierto si va a entrar en la tierra prometida. No digo que todo vaya a cambiar de inmediato. Va a haber estaciones de prueba tras prueba, pensamientos que le dirán, nunca va a cambiar. Descarte eso y solo siga siendo fiel justo en donde está, honrando a Dios, agradeciéndole que entrará en desbordamiento. Su hijo, desde que era muy pequeño, siempre dijo que iba a obtener una beca para ir a la universidad. Pudo haber pensado, somos pobres, tengo una desventaja. No, esta madre soltera Enseñó a sus hijos que Dios es Dios de abundancia, que puede abrir en camino donde no vemos uno. Hace tres años, su hijo se graduó de bachillerato en segundo lugar. No recibió una beca, ni dos, ni cinco, ni siete, ni ocho. Tuvo nueve becas por más de 1.3 millones de dólares. Su licenciatura, su maestría y su doctorado están ya pagados en la Universidad de Georgia Town. Eso sucede cuando le dice adiós a la cabra flaca y tiene mentalidad de becerro engordado. Jesús habló de que, cuando nosotros damos, nos será dada una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Qué significa eso, apretada? Suele hacer galletas con chispas de chocolate con mis hijos. La receta pide tres cuartos de taza de azúcar morena. Cuando uno vacía el azúcar morena, es tan gruesa y densa que aunque marque tres cuartos, la tiene que apretar bien. Al hacerlo, puede poner hasta el doble de lo que aparenta. Es lo que Dios le dice cuando se ve lleno. Cree que está bendecido, saludable. Todo lo que requiere es una beca. Solo quiere que se le venda la casa por lo que invirtió. Solo quiere codorniz por un día o dos. Dios dice, está bien pero soy Dios debordante. Soy Dios más que suficiente. Estoy por apretar y hacer espacio para más de mi aumento. Voy a apretarlo y voy a mostrarte mi favor de nueva forma. Después de que Él lo apriete, lo va a sacudir y no solo lo llenará hasta arriba, lo va a llevar un paso más allá y va a darle tanto que se desborde. ¿Solo quería una beca? Dios dice, está bien, voy a darte nueve para que estés cubierto. Yo quería recuperar lo que invirtió en su casa. Dios dice, haré que se venda por el doble. Solo quería codornir por un día o dos. Dios dice, te voy a dar filete un mes entero. Así es nuestro Dios. ¿Por qué no concuerda y dice, Dios, estoy listo? Soy un dador. Tengo mentalidad de abundancia. Señor, quiero agradecerte por una medida llena, apretada, sacudida y desbordante en mi vida. Un amigo mío tiene un hijo que obtuvo su licencia de conducir y quería un auto, su papá le dijo, vamos a creer que Dios te dará uno. El hijo dijo, papá, Dios no va a darme un auto, tú puedes comprarme uno. Dijo, no, oraremos. Le pidieron a Dios que de alguna forma pudiera tener un carro. Un par de meses después, el empleador del hombre le dijo, los últimos dos años hemos cometido un error con tu cheque de pago. Te pagamos de menos. Le extendieron un cheque. Eran 500 dólares más del precio del auto que quería. La Escritura dice, ¿Hay algo muy difícil para el Señor? No hay forma de saber lo que Dios hará si deshace de la cabra flaca. Dios está por apretar algunas cosas. Está por hacer espacio para mostrarles aumento de una nueva forma. Dicen en Exo, te sacó de la escasez a una tierra buena y espaciosa. Note, no tenó a una tierra pequeña, un lugar chico, apretado, abarrotado, sin espacio. No reciba esto en su espíritu. Dios lo hace entrar en una tierra espaciosa. Una tierra con más que suficiente. Una tierra con mucho espacio. Una tierra que fluye con aumento, con buenos cambios. Fluye con oportunidad donde no solo tiene suficiente para usted, sino que se desborda. Se desborda con espacio. Se desborda con suministros. Se desborda con oportunidades. Si no está en un lugar bueno y espacioso, mi desafío es que no se quede allí. No deje que la mentalidad de cabra flaca enraíce. No crea que frijoles y arroz es suficiente. Esa no es su dirección permanente. Es solo temporal. Dios lo lleva a una tierra Buena y espaciosa. Bueno, dice Joel, ¿eres un ministro de la prosperidad? No, no me gusta ese término. Eso me suena a alguien que solo habla de finanzas. Prosperidad para mí es tener salud. Es tener paz en su mente. Es poder dormir de noche. Tener buenas relaciones. Hay muchas cosas que el dinero no compra. Aunque no me gusta el término ministro de prosperidad, te debo decir que no soy ministro de pobreza. No hallo un lugar en la Escritura donde se asuma que nos arrastremos teniendo escasez, sin poder pagar lo que queremos, viviendo de las obras, viviendo la tierra de no es suficiente. No, fuimos creados para ser la cabeza y no la cola. Jesús vino para que vivamos una vida abundante. Te presentamos a Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Deberíamos ser ejemplos de su bondad, tan bendecidos, prosperados generosos, llenos de gozo que otros deseen lo que tenemos. Pero debe pelear contra un espíritu religioso que dice que debería vivir pobre, arruinado y derrotado para mostrarle a Dios que es muy humilde. No al estar pobre, arruinado y derrotado, solo prueba que está pobre, arruinado y derrotado. Esto no le da la gloria a Dios. Si subiera a mis dos hijos a la plataforma hoy y sus ropas estuvieran andrajosas, raídas, con hoyos en sus zapatos, cabellos sin peinar, deberían y pensarían, ¿qué tipo de padre es él? Sería un reflejo pobre de mí. Mire, al verse bien, vestirse bien, vivir en un buen lugar, sobresalir en su carrera, ser generoso, eso hace sonreír a Dios. se proporciona placer prosperarlo. Mi papá fue criado durante la Gran Depresión. Creció con pobreza extrema. Y desarrolló esta mentalidad de pobreza. Aprendió en el seminario que debía ser pobre para mostrarle a Dios que era santo. La iglesia que pastoreaba se aseguró de conservar lo santo al mantenerlo pobre. Ganaba poco más de 100 dólares por semana. Intentaba criar a sus hijos y apenas sobrevivía. Una vez él y mamá tuvieron un ministro invitado en casa una semana. Un domingo al terminar, un negociante vino con mi papá Y le dio un cheque por mil dólares. Es como cinco mil dólares hoy. Dijo, quiero que reciba esto personalmente para ayudarle con los gastos del ministro invitado. Mi papá tomó el cheque por la esquina como si estuviera contaminado o tuviera veneno. Dijo, ah, no, jamás podría recibirlo. Debemos ponerlo en la ofrenda de la iglesia. Se dirigió al recipiente de ofrendas y con cada paso algo decía, no lo hagas. Recibe las bendiciones de Dios. Recibe el favor de Dios. Lo ignoró y lo depositó en el recipiente. Al hacerlo dijo que se sintió enfermo del estómago. Hay algo en nuestro interior que dice que deberíamos ser bendecidos. Deberíamos vivir una vida abundante. Es porque somos hijos del Rey. Fue puesto allí por nuestro Creador. Esta es la clave. Debe darle permiso a Dios de prosperarlo. No puede andar con mentalidad de escasez, pensando, solo tomaré las obras para mostrarle a todos cuán humilde soy. Además, Dios no querría que yo tuviera demasiado. Eso sería codicia, egoísmo. No, deshágase de ese falso sentido de humildad. Eso lo apartará de una vida abundante. Oiga de Deuteronomio 28, en la versión el mensaje. Dios prodigará de cosas buenas. Abrirá las puertas de su caja fuerte celestial y llorará a favor. Será siempre el mandamás y nunca el de menor rango. Ahora necesita empezar a verse como el mandamás. No viviendo de las obras, incapaz de pagar lo que quiere en la tierra de escasez, no venga a la tierra de más que suficiente. Empiece en su pensamiento. Dele permiso a Dios de prosperarlo. Dele permiso de darle buenas cosas. Pensamos, ¿está mal que quiera vivir en una buena casa, manejar un buen auto? ¿Está mal querer fondos para lograr mis sueños? ¿O está mal quererles dejar una herencia a mis hijos? Dios le dice, no está mal. Me deleito en prosperarte. Si estuviera mal tener recursos... Abundancia, riqueza. ¿Por qué habría escogido Dios Abraham para empezar el nuevo pacto? Abraham es llamado el padre de nuestra fe. La Escritura dice, Abraham fue el hombre más rico de todo el oriente. Tenía más ganado, más ovejas, más posesiones que nadie más. Era el Bill Gates de su tiempo. Dios pudo escoger a cualquiera, pero escogió a Abraham, un hombre en extremo bendecido. David dejó millones de dólares para que su hijo construyera el templo. David es llamado un hombre tras el corazón de Dios. Desháganse del pensamiento de, Dios no querría que tuviera demasiado, no estaría bien, no se vería bien. No es justo lo opuesto. Al verse bien, hace a Dios verse bien. Al ser bendecido, próspero, exitoso, le da honor. Advierto que todo lo que tengo viene de Dios. Ese traje que uso, mi auto, mi casa, mis recursos, es la bondad de Dios. Mire, no debe disculparse por lo que Dios ha hecho en su vida. Porte bien sus bendiciones. La Escritura dice, es el Señor quien da poder para hacer riquezas. Dios no le daría poder para hacer algo para condenarlo después por hacerlo. No tiene nada malo que tenga dinero. La clave es no dejar que el dinero lo tenga. No deje que sea el enfoque de su vida. No busque esa provisión, busque al proveedor. El dinero es simple un recurso para lograr su destino y avanzar su reino. Victoria y yo tenemos sueños en el corazón. Requerirá millones de dólares hacer lo que está en el interior. Son sueños no solo para nosotros, para otras cosas, para personas, un sueño de construir orfanatorios. ¿Construir clínicas médicas? ¿No puedo hacerlo con una mentalidad limitada, escasa de Dios no quiere que tenga demasiado? Yo sé que mi Padre posee todo. Él hace calles de oro. No pondrá el cielo en bancarrota al creer en una vida abundante. Todo lo que Dios debe hacer es levantar un poco de pavimento y dárselo. Al tener esa mentalidad de abundancia, Tener el deseo de avanzar el reino. Dios le prodigará con cosas buenas. Abrirá las puertas de su caja fuerte celestial, de modo que no solo cumpla sus sueños, sino pueda ayudar a ser una bendición para el mundo. Mi oración por usted se halla en Deuteronomio 1.11. Dice que el Señor, Dios de sus padres, los multiplique mil veces más de lo que estás. Puede recibir esto en su espíritu mil veces más favor. Mil veces más recursos. Mil veces más ingresos. La mayoría del tiempo, nuestro pensamiento es clean, clean, clean. Es porque nos hemos juntado mucho con esa cabra flaca. Es hora de dejarla libre. Es hora de tener mentalidad de becerro engordado. Dios está por presionar algunas cosas. Está por hacer espacio para más de su aumento. Levántese cada mañana diciendo, Señor, te agradezco, porque hoy abres la caja fuerte celestial llueve tu favor me llenas de cosas buenas si tiene mentalidad de abundancia creo y declaro que no vivirá en la tierra de escasez ni en la tierra de pena lo suficiente sino que entra en la tierra de más que suficiente desbordante una vida abundante en el nombre de Jesús si lo recibes puede decir hoy amén no nos gusta terminar nuestro programa sino antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida puede orar conmigo solo diga